Entonces, eh, eh, hay como una hay como una playa de, de, de comunicadores, de dirigentes que, que están sobre la figura de Berni. Lo están matando a Berni, quiero decir, ¿no? Eh, han salido violentamente. Ayer también hubo una marcha de la izquierda, la escuché esta a esta dirigente, la del MAS. Castañares es, oh, bueno, no, no recuerdo. Vale, Castañares. Castiñeiras. Castiñeiras, Manuela Castiñeiras, esta está, me, me, me salió Castañeda. Bueno, ahí naturalmente responsabilizando el tema de Facundo, ah, bueno, como siempre eh, el más hace eso, ¿no? No solamente a Berni, sino lo toca Kicillof, ¿no? Le, lo sacude a Kicillof y de alguna manera también responsabilizó al gobierno nacional, ¿no? Como siempre, eh, digamos, parte de la, del trotskismo argentino... Eh, cree que todos los días se va a tomar el Palacio de Invierno, ¿no? Entonces, una cosa que vos critiques a Berni porque está a cargo de la seguridad de la provincia y otra cosa que ya, eh, eso ya, por propiedad transitiva, esa crítica llega a Kicillof y a Alberto, ¿no? Que me parece que no tiene que ver, Alberto, con con, con, la, con con las políticas de seguridad de la provincia. Hay un Ministerio de Seguridad y hay un gobernador arriba de ese Ministro de Seguridad, ¿no? En todo caso, el que tendrá que aclarar es Berni. Pero ayer eran una, un, pero era una retahila de críticas hacia la figura de Berni con esta desgracia que fue haber encontrado eh, o haberse confirmado que el cuerpo hallado en el cangrejal de Villarino Viejo era del joven Facundo Astudillo Castro, ¿no? Uh -huh. Sí, es Así una... Que, bueno. eh, a ver, pero de... Berni es una presencia muy fuerte y, bueno, tiene un gran apoyo de, de una parte de la población. Es decir, le está ganando en el discurso, el, el discurso de Berni, como bien señala Balaucha, mira cómo cómo corrió Leje Berni, eh hace lo mismo que hace a la derecha Berni, ¿eh? uh -huh. Hace lo mismo que hace la derecha, le gana el discurso a la derecha. Sí, a ver, sí, en ese de... sentido digo, después después podés tener podés estar de acuerdo o no con Berni, pero le roba el el electorado a la derecha, Bernie, con ese discurso. Eh, pero además, algo que, que, que pone manifiesto la, la, la decisión, la política de, de Bernie, es que el tema de inseguridad, que de hecho hoy va a haber un gran anuncio, este un gran anuncio donde va a estar Kicillof, va a estar eh, también sí. el eh, ministro Bernie, va a estar Alberto Fernández. Eh, de, sí. de un gran una gran inversión en seguridad en la provincia de buenos aires eh, no es solo sí. le, la, la inseguridad como eh, es un ah, bueno eh, de la inseguridad habla el fascismo y los de derecha y sino que para una gran parte y esto lo tenemos que, que, que asumir y entender eh, para la población en, en, en, en, no está bueno que te choren y ese discurso sí eh, que es Hasta lógico, si lo entendés, porque a nadie le gusta que lo chorén, entra ahí, no, la en, la no. entra ahí en la discusión... La verdad discusión, que no, laucha. Eh, Uno que, puede legalista, pero no le gusta que lo chorén. Claro, eh, digamos, eh, obviamente yo ni, ni nadie este, en Susano Cabal le va a decir bueno, quiero que asesinen al que me acaba de robar. Ahora, no me gusta que me chorén y me gustaría que haya una gente en la esquina ah. previniendo que no me chorén. pero chorén. Hacia ex... eso va, a ni que no es algo... Descabellado, no. ni, ni mucho menos Y aparte es una demanda es una eh, Porque demanda. quienes más sufren la inseguridad Son los sectores populares claro. aparte A ver, una persona que vive encerrada en un country No tiene problemas de inseguridad ¿Sí? Una persona que vive en los barrios por ahí más acomodados de la ciudad Tampoco sufre a diario el problema de la inseguridad Pero un laburante en Avellaneda que tiene que salir a trabajar a las 5 de la mañana, a la noche A tomarse el colectivo, sí. sí la verdad que sufre el problema de inseguridad Entonces tampoco hay que tener un discurso este, tan cliché sobre el tema Y analizarlo mucho más en profundidad Porque claro, la verdad que sí compañeros, se padece. Compañeros, acá en Córdoba, ante anoche, se suspendió el servicio de colectivo por inseguridad. Se suspendió todo el servicio de colectivo porque hubo dos compañeros de los choferes que fueron asaltados. ¿Y qué decidieron los choferes de todas las líneas Parar el servicio a las 22 del día miércoles. Es decir, no hay colectivos en Córdoba. Además de ser un mal servicio... El, el Servicio Público de Córdoba, pararon porque por temas de inseguridad. Eh, me parece bien enfocarlo en el conurbano, pero también hablemos de Córdoba o de otros lugares del país. Los choferes pararon porque dos compañeros fueron asaltados y maltratados. Entonces decidieron parar. Y no tenemos colectivos en Córdoba en mm. una ciudad que vive un millón de y medio habitantes, no es una ciudad ciudadana. No, claro, es un problema de las grandes ¿Sí? urbes, ¿no? de las grandes ciudades. claro eh, Por eso sí. le digo, eh. no no, sola no solamente es el conurbano, ¿se entiende? No, claro, es un despliegue el de seguridad eh, necesario. Después sí, claro, por supuesto, está la discusión de, bueno, eh, no hay que, eh, ni, ni el gatillo fácil, ni la sobreexposición y explotación claro, de la fuerza de seguridad, claro. Hay un montón de cosas que tienen que ser parte integral del sistema de No, ni que pide seguridad. por robarse 500 pesos o un celular termine preso tres años. Cosas claro. que son muy incoherentes. Tampoco eh, Así Tampoco como la, la, mejor Tampoco la, la, la mejor resolución del problema de inseguridad es económica, es social, es política, es que haya sí. menos, menos pobreza sí, y que sí, no sí, haya sí. necesidad de, de, de, de, de robar. Ahora, eh, es una realidad y Berni tiene un discurso y una política sobre esa realidad. Bueno, digamos, no es eh, no es una locura, no es un enemigo, no, es es lo que está haciendo hoy. Ahora, eh, claro, eso claro, obviamente claro. no tiene que tapar que hay funcionamientos internos de la policía bonaerense que generan sí. cosas como la de Facundo Astudillo Castro. Eh, ahora, ahí sí. en esa contradicción es donde, bueno, Kicillof Alberto hoy en día, pero en general el, el Movimiento Nacional va a tener que empezar a saldar. Este, porque no es ni que deje de haber policías Eh, que porque son todos asesinos porque es mentira eh, y tampoco dejemos todo igual porque funciona perfecto porque también sería mentira entonces ahí es donde está el, el equilibrio necesario eh, para, para comprender una eh, lo que si se trata mal y, y, y lo planteé hace algunos días puede ser una potencial amenaza si no puedes eh, beneficiar, puede servir al bien público porque eh, Con estos 10.000 agentes eh, de la bonaerense que vamos a, a, a conocer hoy, en el anuncio va a llegar a 100.000 la cantidad de efectivos bonaerenses. Son 50. Que no son 100.000 efectivos, Laucha. Hay una parte que se dedica a la administración, claro. quiero bueno, decir. Pero ¿sí? es... claro, no son 100.000 en la calle. No, claro. bien No eh, son 100.000 ahora... en la calle. Hay que aclarar eso porque si no vamos a pensar que tenemos todo un ejército de la bonaerense en la calle. No es así. claro Habrá, bueno. habrá 7.000 efectivos en la calle y 3.000 que son de administración. Eh, 70 70 30, puede ser, no no conozco la, la variación, pero... No, no, no, es así, es así porque lo, lo explicó el mismo Berni. Está bien. Lo explicó bien. el mismo Berni. Eh, hay... eh, probablemente hoy hoy se incorponen 30.000 y se sumen en total, debe haber 50, ponerle en la calle, ponele. Claro. Había, a ver si no me equivoco, perdóname, Laucha, eh, si no me equivoco había 80.000, bueno, ahora va a ser 100.000, creo, ponele que sean 70.000 en la calle. ¿tá? Claro. Bien, bueno en, de entre, manera, es, es un ejército igual digo no claro entre o sea efectivos que están en la calle más bueno el personal civil administrativo claro, o sea, toda la órbita de la fuerza son 100.000 en la policía federal claro. esa órbita es 50.000 aproximadamente todo por supuesto en la policía de la ciudad sí. de buenos Aires también es 50.000 tenés eh, sí, sí, sí. una órbita también de las fuerzas de seguridad intermedias como es Prefectura, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria y luego las policías eh, provinciales, cada provincia tiene su policía, claro. así que tiene un universo cercano claro. a los eh, 300.000 efectivos, algo así, si lo pones en... Eh, ¿Cómo? Eh, entre, ¿Entre todas las policías provinciales? Entre todas las fuerzas de seguridad, es decir, personal que se dedica a la seguridad interna en la nación, no a conflictos externos, tenés, sí, digamos, unas 400.000 personas, me ojo, de buen cubero, más o menos. En las Fuerzas Armadas Nacionales tenés 77.000 y algo, casi 80.000 y pico de personas, 84.000. ¿En las tres Fuerzas Armadas hay 80.000 personas? Sumando, eh, a ver, eh, todo lo que está bajo la pregunto órbita... en las, las tres Pregunto, ¿en las tres Fuerzas Armadas hay solamente... ¿Hay 80.000 entre las tres Fuerzas Armadas? 84.000, 84.000. Entre las tres Fuerzas Armadas. Claro, eh, lo que tiene, eh, digamos, es una fuerza eh, de defensa, la Argentina, eh, pequeña, no es muy grande, sí. digamos. Está... Sí. Eh, Yo para mí, digamos, tendría que tener muchísimo más recursos la, la, la Fuerza de Defensa y, la, y el Estado Mayor Conjunto en su, en, en su totalidad. Eh, ahora, si, de si hecho, ponés de, de, de 400.000 parece... efectivos, ponele una exageración, de 500.000 efectivos armados en seguridad interna sí. a 80.000 en seguridad eh, y en, en defensa nacional, eh, hay un sí, cambio sí, interesante. Sí. Es decir, ya no está el foco de poder armado en una fuerza, está en la otra. Eh, no no, no quiero asustar a, a nadie, por favor están vaciadas ¿eh? están vaciadas de la gente vacío. yo no veo tantas fuerzas armadas tantos integrantes de las fuerzas creo que hoy es más poderosa la gendarmería eh, prefectura de pronto la, pol... la policía de seguridad aeroportuaria que las fuerzas armadas quizás por el rol que hoy están cumpliendo las fuerzas armadas no, no se notan quizás no se notan, puede ser que haya 80.000 personas, pero no se notan me parece que hoy es más fuerte la gendarmería que el ejército, la fuerza aérea y la armada Eh, a ver, la... Digo en oh. cantidad de efectivos. Claro. Digo en... en cantidad de efectivos. Hoy las fuerzas de, de defensa, la del Estado Mayor Conjunto, que reúne ejército, armada y fuerza aérea, no tienen tienen tareas en tiempos de paz que por supuesto son de, de paz, control vigilancia sí. en el caso de la pandemia han atendido mucho también haciendo asist asistencia en, en los barrios eh, sí, sí, sí, y sí. tienen determinadas obligaciones que no tienen por ley nada que ver con la seguridad interna uh -huh. es decir no puede la fuerza ninguna ni el ejército de nadie meterse a, a, a, este, a no, hacer tareas de hacer seguridad tareas de seguridad está prohibido por ley Eh, y eso Mirá, es bueno Le comento es bueno. acá Córdoba, Córdoba ¿no? El año pasado Córdoba eh, Pensá que la provincia de Buenos Aires Tiene 18 millones de habitantes sí uh -huh. eh, Y hoy van a ser 100.000 Los efectivos o, o quienes trabajan En la policía bonaerense Córdoba el año pasado sumó 917 policías Y llegó Según la población que tiene Córdoba Que son 3.400.000 aproximadamente Por ahí andamos Y llegó al número recomendado, que es de 22.000 efectivos en actividad, ¿sí? 22.000 efectivos en actividad. Eh, comentaba Schiaretti el año pasado, ¿no? Eh, que pasamos a tener 22.000 agentes, hemos alcanzado por primera vez lo que dicen las recomendaciones técnicas. a Un policía cada 625 habitantes, ¿no? No sé si vale la pena hacer esta comparación, pero me parece poco, ¿no? Eh, además, eh, la a nivel... Un policía cada 625 habitantes me parece poco. Eh, ¿No? Claro, te, ahí es eh, es interesante porque si vas por provincia, de, depende de cada provincia, va a ser más o claro. menos según la policía provincial. Ahora, con con toda esta claro. cuenta que hicimos, Argentina como país, eh, dentro sí. de América, la totalidad del continente, es... La, digamos, tiene la mayor de densidad de efectivos de seguridad cada 100.000 habitantes. Eh, digamos, es sí. una población relativamente chica, la argentina, con una población sí. relativamente grande de fuerzas de seguridad. Eh, sí, así sí, que sí, es, sí. Es, es curioso, es curioso y eso exige aún más de una fuerza, eh, un sistema de seguridad eh, pensado y sí. bien diseñado. ¿no? Uh -huh. Claro, claro. Eh, bueno, después, bueno, naturalmente sumó a, a esos efectivos la policía, dice que invirtió, eh, la provincia, digo, eh, dice que invirtió eh, en accesorios y medio de protección para los agentes, que gastaba más o menos 1.526 millones de pesos en tres años, estamos hablando durante el periodo 16-19, ¿no? eh, tecnología la, la adopción de tecnología también fue, porque además tenés que sumar todo eso, ¿no? tecnología prioritaria para para los agentes con una inversión que ascendió a 1.276 millones de pesos eh, según es la versión la, la inversión más importante de la historia cerca de 2.800 millones de pesos y además están invirtiendo 320 en equipamiento y tecnología para 22.000 efectivos que calculo que de esos 22.000 efectivos que yo 3000 serán de la administración se me, se, me, se me pone en la cabeza o menos quizá pero bueno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 De la ciudad y alrededores de Córdoba no pasó ese primer día y recién en el segundo decidió el gobierno cuando de la azota viajó urgente a Buenos Aires a pedirle a randazo y